Se solicitan donantes cero negativo en La Plata. El Centro Regional de Hemoterapia de La Plata lanzó una convocatoria urgente para la donación de sangre factor cero negativo. Las personas que lo poseen son llamadas donantes universales, ya que este tipo particular se puede transfundir a otros pacientes con cualquier grupo y factor, pero los donantes solo pueden recibir del mismo que el suyo. Quienes deseen donar pueden acercarse a la sede de la institución en 71 entre 26 y 27, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Solo deben tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener buena salud, desayunar bien antes de donar y llevar DNI. La CPM puso a disposición materiales sobre la noche de los lápices para trabajar en las escuelas. A 46 años del hecho, la Comisión Provincial por la Memoria puso a disposición materiales documental, fotos de archivos y un juego de preguntas y respuestas sobre jóvenes y militancia política. Los materiales pueden descargarse libremente a través de la página oficial de la Comisión. Por otro lado, podrán acceder a los volantes de protesta estudiantil que se realizaron en distintas ciudades bonaerenses en memoria de ese episodio y que fueron hallados en la ex dirección de inteligencia de la Policía de Buenos Aires como parte de las tareas de vigilancia ejercidas sobre la juventud. Un servicio que informa más cerca. Puede haber faltante de agua por reparaciones de APSA. Aguas Bonaerenses adelantó que desde ayer comenzaron a realizarse tareas de mantenimiento en la usina que la empresa posee en el Parque Saavedra y por ello comenzarían a registrarse inconvenientes con el suministro que podría durar hasta hoy. Según explicó la firma, a través de un comunicado las acciones consisten en el recambio de una válvula sobre uno de los equipos de bombeo y se extenderá hasta las primeras horas de hoy. Por lo que mientras perduren los trabajos se podrá registrar baja presión o falta de agua en las zonas comprendidas por las calles de 9 a 19 y de 60 a 72. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 22